Parece ser que sí, vamos a salir ya todo bien al aire. ¿Quieres saludar, maestro? Te presto. Buenas tardes. Bueno, tuvimos aquí un poquito de problemas, pero como aquí tenemos al Dream Team de la 5G, sí, sí. pues ya la pudieron solucionar. Eh, por eso entramos un poquito tarde, pero lo importante es que estamos aquí. Y son problemas que se presentan, pero también hay que aprovechar que tenemos un medio que antes no teníamos, porque antes estos medios de comunicación estaban solo vedados para las, las grandes empresas. Exactamente. Entonces, ahorita como que las nuevas eh, modos de comunicación han hecho como más democrático esto y la posibilidad de que existan eh, pro, eh, estaciones de radio como esta que tienes la posibilidad de comunicar lo que tú quieres comunicar. ¿no? Exacto. Sí, chicos, sí, y pues bueno, hay que jugar, ¿no? Dicen por ahí que, que estamos jugando, o sea, la vida es aprender y echar a perder y volver adelante, jamás hacia atrás, y pues estamos aprendiendo y estamos aprendiendo juntos, Radio Cartón es una... Una radio por internet relativamente nueva, donde muchos hemos tenido la experiencia de estar aquí hablando, expresando lo que sentimos, trayendo a otras personas para que expresen sus necesidades, todo lo que les gusta, lo que no les gusta. Así que bueno, vamos a seguir jugando. Vamos a... a A pedirle al público que el día de hoy tenga muchísima atención, que estén muy listos. Vamos a tener regalitos bastante buenos. Yo peleaba, a la invitada el día de hoy le decía, no regales tanto, <risa> pero ella dijo que sí. Pues así que, sobre todo las chicas, pongan muchísima atención en todo lo que vamos a decir hoy, porque los regalos están bastante buenos. Rapidito, saludamos patrocinadores Alimentos Veganos Isis, que George ya sé que ya estaba por ahí armando ya... Todo el, el, no. ajá, para, para empezar a hacer taquitos deliciosos, así que saludos George, saludos a Lupita, saludos a Dani, que por ahí nos andan atendiendo, saludos a, a Granola Gourmet, a la Rueda Cartonera, que es donde podemos encontrar el mejor café de la ciudad, ¿sí? Aquí en el barrio chino. De Guadalajara, chicos, con el señor Sergio Funk. Ya saben que el señor Funk es el que nos tiene aquí trabajando en nuestra creatividad y desarrollando todo esto. Saludamos también a Rogelio Hurtado y a Hugo Barrera de Frutas y Verduras Finas y Selectas, ahí en el mercado de abastos. Y a nuestro patrocinador más nuevo que es Primero Café y Luego Existo. Que ellos recuerden, ellos están allá en el fraccionamiento Jardines de la Cruz, ofreciendo cafecito rico, tisanas, baguettes, eh, hot cakes, waffles. Musiquita el fin de semana. Música, ¿ya va a regresar la música? Parece que ya va a regresar la música en vivo el fin de semana. Así que tenemos muchísimas opciones, chicos. Y pues, ¿algo maestro que quiere decir antes de...? O ya directo. Bueno, vamos a entrar directo con, con nuestra invitada, porque vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con el sistema tegumentario, que viene siendo el, el, el órgano más grande de, que tenemos nosotros, es eh, la piel. Y el, el, el, uno, es uno de los sistemas más importantes del ser humano que se conoce como el sistema tegumentario. Pero ahorita ella nos va a explicar más, más a detalle. Ok, chicos, pues miren, lo primero es presentarles nuestra invitada de, del día de hoy. Eh, tenemos muchas cosas en común. Somos amigos, es nuestra alumna y es nuestra cosmetóloga. Así de fácil. Ella se llama Olivia Margarita Hernández, ¿cierto? Así, es, oh, así no. es. Bueno, hay que hablarle fuerte y pegadito al micrófono, si no, luego Ixba nos regaña que no se escucha, ¿eh? Okay. ok. Pues, chicos, primero nos vamos a presentar. Oli, preséntate así como muy... muy... Eh, muy conciso quién eres, a qué te dedicas, y luego ya empezamos con toda la historia, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y bueno, mi nombre es, eh, como ya lo dijo Mercedes, Olivia Hernández. Y bueno, me dedico a lo que viene siendo limpiezas faciales y depilaciones. Tengo un pequeño negocio que se llama Oli Faciales y Depilaciones, y bueno, pues estoy a sus órdenes así lo pueden encontrar en Facebook chicos, así está su página Oli Faciales y Depilaciones ok, para que vayan poniendo ojo ahí en todo lo que vamos a preguntar pues vamos a hacer una pequeña introducción, yo me puse Oli a investigar, en, sí. bueno antes a saber, todo mundo le dice Oli, yo le digo Olivia, pero en el programa <risa> le vamos a decir Oli, para que la gente no se vaya a sacar ahí de, del tema Ok, yo hice una pequeña investigación sobre qué es la cosmetología, y yo me encontré como tres definiciones, Dios de mi vida, como tres definiciones eh, que vienen diciendo lo mismo, pero un poco con palabras diferentes, tú me, quiero que tú me corrijas después, ¿sí? Dice la cosmetología es el estudio y el arte sobre el uso de cosméticos o productos con el fin de embellecer la apariencia física usando terapias para la piel, el cabello y las uñas. Esa fue una. Segunda, la cosmetología es la aplicación de cosméticos para mejorar la apariencia de la piel, generalmente relacionado a la estética facial, usando también terapias para la piel, el cabello y las uñas. Con el avance médico en el área de la dermatología, los productos empezaron a ser usados no solo para mejorar la apariencia, sino también para curar la dermatosis inestética. O sea, imperfecciones y lesiones que no tienen efectos en la salud, pero sí en el sentido estético. Dice, y como tercero, la cosmetología es la ciencia, aquí es donde el maestro nos va a explicar sí o no, encargada de hacer el estudio de distintos productos que al ser aplicados generan numerosos beneficios en la piel. Ok, son las tres definiciones. Y así rapidito, dice, se, se divide en las siguientes ramas. Maquillaje que es el aprendizaje, uso de colores, proporciones y formas para las facciones eh, de la cara, ¿no? Y para que te veas lo más natural posible. Cabello. Como el marco natural del rostro, el cabello necesita de cuidados y formas según el tipo de rostro y cuerpo. Ahí aprendí, chicos, que no a todos nos quedan los mismos cortes de cabello, ni porque a mí me gusta quiere decir que es el que, es, que se me ve mejor. Así es, caí en la realidad, Estética facial se centra en el cuidado y tratamientos para la mejora del aspecto de la cara. Estética corporal se especializa en los masajes para la reducción de celulitis, por ejemplo, y tratamientos para mantener la piel elástica. Y déjenme les digo que Oli tiene unas manos de lo más deliciosas para esto de los masajitos. Estética integral integra el conocimiento sobre el cuidado de la piel en el rostro y en el resto del cuerpo. Aparatología es el uso de equipamientos tecnológicos en función de la belleza. Algunos de los tratamientos realizados son la fototerapia, la cavitación, mesoterapia, etcétera. Y por último, cosmiatría, conocida también como química cosmética, es la aplicación del conocimiento cosmetológico junto con las terapias médicas de reconstrucción y aparatología. ¿Cierto, Oli? Así es. O así sea, es. Yo, yo, yo leí todo esto y digo, bueno, sí se escucha muy bonito y todo, pero a final de cuentas, una cosmetóloga es la persona que se encarga que te veas bonita de la piel, que tu piel se vea lo más sana posible y esté es. lo más sana posible. Pero a ver, tú dime, ¿qué hace una cosmetóloga? O sea, ya en la vida real, ¿qué hace una cosmetóloga? Bueno, eh, pues eh, todo lo que comentaste, efectivamente todo es un conjunto y, y en este caso yo... Eh, Especialmente eh, veo todo lo que viene siendo el cuidado de la piel, tanto externa como interna, ¿sí? Porque es, eh, en realidad todo es un conjunto y si, y si el cliente se siente bien, uh -huh. eh, lo va, la piel lo va a externar, ¿sí? Va a salir a relucir. Entonces, eh, pues relativamente se trabaja, con, se trabaja con la piel, se hacen limpiezas faciales, se retiran impurezas de la piel... Y de ahí, bueno, se humecta y se le va reeducando al, a la persona, ¿no? Porque Oye, no todo mundo está acostumbrado, pues, a, a cuidarse su piel, ¿no? Y no, no menciones a los que lloramos cuando nos haces limpiezas faciales, <risa> por favor. Oye, yo, fíjate, aquí leí ahorita relacionado a esto que tú estás diciendo, o sea, tú cuando llegas tienes que analizar. Por ejemplo, estamos hablando de un cliente de primera vez, ¿no? Sí. Y que te habla para una limpieza. Sí. Yo leí aquí que dice, en la primera consulta, es, el cosmetólogo se dará la tarea de identificar las distintas variables a ser tratadas y de acuerdo a los datos obtenidos, se pautará el tratamiento a aplicar para cubrir las lesiones del cliente con gran eficacia. Así es. Sí, o sea, a lo mejor yo te hablé para... Ay, porque aquí me está saliendo un, una manchita y ya tú me ves la cara y, y ¿qué me dices? No. Bueno, sí, se hace un análisis, uh -huh. eh, así como dices tú, eh, se ve y se le pregunta al cliente qué, o sea, cuál es, eh, qué lo motivó a asistir, uh -huh. ¿no? Y en base a eso... Eh, uno ya va dando como el diagnóstico En este caso, eh, bueno, si hablamos, digamos, una piel, una piel con acné uh -huh. eh, Pues lo que nosotros vamos a ver son impurezas en la piel Desde lo que son comedones, desde lo que son pápulas o lo que son pústulas Que, que normalmente se le conocen como puntos negros, como espinillas o como elevaciones rojas ¿sí? ah, okay. Entonces hacemos un análisis y, y platicamos con el cliente qué es lo que él necesita eh, se, le, se le van indicando todos los pasos que van dentro de una limpieza, porque lo seccionamos entre lo que es limpiar, lo que es preparar la piel, uh -huh. hacer la extracción, que esa es la finalidad de una limpieza. Es donde lloramos, chicos. <risa> <risa> ahí justo Y después ahí. calmamos la piel. Pero en este paso de la extracción, fíjate que mucha gente le teme, ¿no? Quizá no le ha ido muy bien y son muchos los factores. En realidad, este, tenemos que preparar la piel. No podemos llegar a hacer extracción como normalmente estamos acostumbrados, porque quién no lo ha hecho? Claro. Que hasta bajas el, el eh, ahora sí que el espejo del carro y en el alto, ¿no? Ajá, déjame sí. ah, me ¡Ah, retiro este barrito. Déjame me retiro este barrito y no. O sea, la idea es preparar la piel para que esta no tenga eh, efectos eh, digamos, eh, en un futuro, ¿no? Como, como puede ser la secuela del acné, uh -huh. ¿no? Entonces, al preparar la piel, eh, es completamente distinto, ¿no? Eh, la, el barrito o el comedón o la grasita eh, se ablanda y la extracción se facilita muchísimo, ¿Qué ¿no? lo Que ¿Qué es lo que, como dices, normalmente todos hacemos, ¿no? Pasas por el espejo y te alcanzas a y sí. te regresas, no importa si <risa> te vas a bañar, te acabas de bañar, si entraste de la calle, si vas a Así salir. Es. Y luego ya no hayas como quitarte ese rojo de ahí, no le aprietas y le aprietas porque sí. ya te vas a salir, y no quieres que nadie note, ¿no? No, y no hay, hay factores externos, las manos están sucias, sí. o sea, son, son muchas cosas, o sea, eh, si nosotros no, no llevamos un cuidado adecuado, Entonces, eh, pues vienen las consecuencias, ¿no? Y, y normalmente no nos gustan a nadie. Entonces, hay que preparar la piel, eso es importantísimo. Uh -huh. y, y, bueno, también tiene mucho que ver la mano de la persona, que esa es otra sí, parte definitivo. Este, que tú comentaste. Eh, tenemos que ponernos empáticos con el cliente, porque si no utilizamos la empatía, definitivamente no... no, no Sabes lo que el cliente puede sentir, ¿no? Entonces tenemos que saber que hay partes en, en, nuestra, en nuestro rostro que son más sensibles. Aquí entra, por ejemplo, el umbral del dolor del cliente también, ¿sí? ¿sí? Porque hay clientes que, que poco toleran, eh, digamos, eh, en cuanto tú tocas la piel, él siente que eso se magnifica, ¿no? Entonces… Y, y entra sobre todo la confianza, ¿no? O sea, la confianza que tú le des al cliente, el que platiquemos. El día de hoy estuvo con, conmigo un clientecito nuevo, Ajá. Gael, por ahí, si su mamá Laura nos está escuchando. ¡Saludos! Bueno, y ¿sí? que nos escuche todos los martes, por favor. <risa> la realidad es que... Eh, vengo muy contenta porque eh, se puede explicar, se puede hablar con el cliente, eh, es un clientecito muy joven de 15 años, oh, que sí. su primera limpieza fue a los 12, estaba muy pequeño, la realidad la piel muy, muy tiernita, pero en esta ocasión platicando con él, pues poco a poco se fueron dando las cosas, yo lo vi que se relajó un poco más, le, le tienes que explicar al cliente qué le vas a hacer, Sí, claro. si tú nada más llegas y quieres manipular, asustas al cliente, ¿no? No le das ¿no? confianza, y menos así de chiquitos, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces tienes que darle la confianza, tienes que platicar con él, tienes que explicarle qué le haces, y cuando el cliente está enterado de lo que tú haces, eh, él se deja, ¿no? Y, y él dice, perfecto. La verdad es que yo terminé después de dos horas ¡Eh! súper contenta y, y satisfecha, ¿no? Porque eh, se hace el trabajo, mmm, ¿cómo te podré decir?, Con todas las ganas, ¿no? Sí, o claro. O sea, de que, de que el cliente vea una respuesta. Y cuando le ves la carita, no es otra cosa. Esa es, yo creo que la mejor paga. Sí. Oye, Oli, a mí me encanta porque, bueno, nosotros tenemos muchos años de conocernos. No sé cuántos, pero tú sacas la cuenta y ahorita me, me dices. <risa> eh, Oli, chicos, esa parte me voy a regresar un poquito. Oli llegó con nosotros a bailar. ¿Hace cuántos como años? Como en el 2011, ¿sale? más o menos. Ah, como en el 2011. Hace unos añitos. ¡Ay, Dios! <risa> ok. Eh, ella llegó a bailar, se integra con nosotros y se convierte, de hecho, en, en una de las personas que baila mucho más aprendiendo, hablamos, recuerden que nosotros no hablamos de bailar bonito o feo, nosotros hablamos de aprender más pasos, ¿no? Entonces, Oli llegó a ser mencionada por nosotros como parte de los avanzados, porque pues realmente ya sabía eh, muchos más pasos que, que otras personas Nos ha acompañado en algunas presentaciones En <risa> a, algunas, para no sentirnos tan grandes <risa> No, sí, de hecho en muchas Estuviste en Univa, estuviste pues en todas las callejeras Rojo, que hemos sí, hecho sí, En el aniversario, mm. en, bueno, en muchísimas, ¿no? Pero fíjense, o sea, qué chistoso es y cómo la vida te va acomodando cómo llega ella a bailar por otros asuntos, se integra perfecto a, a la familia verde y pues vamos preguntando, ¿no? Hay un momento donde hacemos una presentación para saber a qué nos dedicamos porque pues de repente resulta que te encuentras con otras personas pero ni, a lo mejor ni te acuerdas cómo se llama, empezando por ahí. Y segundo, no sabes a lo que se dedica y probablemente es la persona que tú estás necesitando, ¿no? Entonces ahí fue donde supimos a, a qué se dedicaba Oli. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho de ella es la forma en la que expresa el gusto por su trabajo. Siempre co como que lo, yo le digo tú disfrutas haciendo sufrir a la gente cuando haces limpiezas <risas> y, y te encanta. Y es que realmente se tiene que nacer para eso. Hablando, por ejemplo, de, de una limpieza facial, pues no es fácil porque... A ti, o sea, tú, tú, tú sabes perfectamente lo que estás haciendo, pero a lo mejor habrá quien sacar una espinilla o un puntito negro, pues le da asco, sí, ¿no? Sí. Y sí, a sí. ti no, o sea, tú, yo te veo que perfecto y lo disfrutas y le buscas más y volteas la cara y bueno, todo perfecto. ¿Cómo comenzaste, Oli? Platícanos, ¿cómo comenzaste? Me interesa que la gente sepa más o menos cuántos años tienes en esto, ¿Por qué te gusta? ¿O por qué te gustó en su momento? O, platícanos todo, por favor. Puedes hacer comerciales de dónde estudiaste y todo, ¿eh? Tú okay, tranquila. Okay, sí ok, gracias. Bueno, trataré de ser breve, Tú pero... Tranquila. <risa> eh, fue, eh, relativamente estaba muy chica, terminé la prepa y no sabía exactamente qué quería estudiar, y decidí eh, trabajar, en, en ese entonces, más bien dicho, pedir trabajo a uno de los jefes de una de mis tías. Uh -huh. Cuando estuve frente a él, eh, él, bueno, me preguntó qué era lo que me gustaba. Yo le comenté que todo lo de la belleza pensando en mí. Eh, él, por supuesto, cuando finalizó la plática, no me dio el trabajo. Él se preguntaba qué que que querría hacer una chica de 17 años uh -huh. en un lugar que era de máquinas industriales de coser. Entonces. Eh, <risa> Pues definitivamente no me lo dio, pero me hizo una recomendación y me recomendó con los dueños del Instituto Madeline Meyer, Ajá. Eh, con el señor Horacio Casamadrid y la señora Virginia Fornés. Ajá. Y bueno, ella se comunicó a la casa y, y una vez que hizo, con, hizo, hizo una cita conmigo, yo la verdad eh, no quería ir, yo, yo no… No era algo que, que yo tenía pensado, pero no bueno. ¿No te latía en ese momento? No, no me latía, yo estaba dormida, mi mamá me habló, me dijo, te habla, te habla la, la señora Virginia, yo fui al instituto Ajá. y fui relativamente obligada porque no quería. Y ella me dio trabajo porque el señor eh, Salvador Contreras, él fue el que le dijo que a mí me gustaba esto de la belleza y así inicié, inicié en todo lo que es... Eh, el área de recepción del instituto uh -huh. y bueno, me tuve que aprender todos los códigos y empezar a utilizar en aquel, en aquel entonces máquina registradora y cuando yo ya llevaba un mes que ya me iban a hacer mi examen para quedarme a trabajar ahí, me habla la señora Virginia y me dice que definitivamente era mi último día porque me iba a ir a una clínica que se llama Mariby que está por la Glorieta Colón, uh -huh. Américas y la Glorieta Colón. Todavía existe la clínica, pero creo que ya no es de ellos. Y en aquel entonces, eh, ellos se habían quedado, habían tenido problemas con sus, eh, con sus empleados y la clínica se había quedado sola. Y, y bueno, me llevaron a mí. Yo inicié esto sin saber nada. O sea, la realidad es que llego yo ahí. Ella fue muy clara conmigo y en aquel entonces me dijo que me daba el trabajo porque yo era una persona recomendada. Entonces, no iba a robar. Uh -huh. eh, ah. li literal fueron... <risa> ¡Bueno! <risa> sí, literal fueron sus palabras y, bueno, un gran compromiso. Un gran compromiso surgió ahí y empecé a trabajar. Me, me puso a dos maestras del instituto y así fue como comencé. Primero la práctica... Uh -huh. Y después eh, estudiar, o sea, yo trabajaba de 9 a 7 Ajá. y un año de, estudié de 7 a 9 de la noche. Madre mía, o sea, Así de verdad, te, ya era lo tuyo, te tenías sí. que quedar ahí. Sí, definitivamente, este, tuve eh, mis propias maestras de planta, eh, de Yanira, que Ajá. es una gran amiga a la que yo quiero mucho, Ya fue mi maestra de prácticas, Ajá. si me está escuchando le mando un, un abrazote porque la invité a escuchar el programa, Y bueno, este, eh, nos hicimos amigas y así, así fue como continuamos Iniciamos ella y yo después, eh, aparte en una cabina en casa Que es la que tengo hasta el día de hoy ah, okay. y, y bueno, iniciamos juntas, ya después eh, el destino, la vida Y, y, y todo lo que, lo que nos pasó, pues ella se casó, yo también uh -huh. Y bueno, ella hizo su vida y yo continué con olifaciales y depilación Ah, ¿ahí se separaron? Ahí nos separamos, exactamente. Ah, ok. Pues fíjate, o sea, como ya el, el destino te lo tenía así como súper planeado, no? Eh, pues sí, real, en realidad eh, hace más de 20 años de esto. Y, y bueno, eh, yo creo que todo empezó como un hobby. Uh -huh. La verdad, nunca creí que el día de hoy eh, fuera mi trabajo de planta, ¿no? Eh, la realidad es que, eh, pues, yo no... Te, o sea, yo tenía mis clientas, pero pues era... Uh -huh literal un hobby, ¿no? O sea, no, no mantenía una familia de este trabajo. Ajá, y, y voy para siete años haciéndolo pues todos los días y bendito sea Dios, ahí vamos. Ahí vamos. Oigan, por cierto, saludos a la familia, porque yo me imagino que han de estar ahí pegados en la computadora. Saludos mamá de Oli, saludos sí. hermana de Oli, saludos cuñado de Oli, saludos a todos. A, todos, sí. a Gaby, a Moya, a su mami, a sus hijos, chicos compártanlo con todos sus amigos para que presuman a su mamá de todo lo que hace. Gracias. Por favor. Gracias, gracias. ¿Cuánto tendrás que nos depilas a nosotros, Oli? Pues eh, yo calculo que ya iremos como para cinco. Sí, yo creo que sí, ¿no? Fácil. Sí. Fíjense, eh, a mí me tocó, bueno, ya saben, ¿no? Que, que de repente sale pelito donde uno no quisiera <risa> tener pelito, hablando de las cejas y bueno, ¿no? No vamos a decir todos nuestros secretos, pero... Es complicado, como, como tú mencionabas antes, es complicado encontrar a una persona que, que tú le puedas confiar tu cuerpo, porque a final de cuentas, si no lo hace bien, te duele, te quedan secuelas, eh, hablando de depilación, que es lo que nosotros más hacemos, pues te puede sangrar o te quema la cera o X... Y la verdad es que yo soy cobarde para esas cosas, aun a pesar de que mi umbral del dolor creo no es tan bajito, pero ay, a mí eso sí me daba, me la pensé muchísimo, le decía a Beto y le preguntaba y, y luego me decía, pues a mí no me preguntes, yo, a, ni me lo van a hacer a mí, ni tengo idea qué se siente, así que tú decide. Y bueno, animada ahí con Marianita, pues nos decidimos y la verdad, chicos, es que... De, anímense, o sea, para hombres, para mujeres tiene, Bueno, creo que hombres no atiendes, ¿verdad? O así como, hablando en depilaciones Creo que solamente como muy eh, Ya como muy recomendados, ¿verdad? A los chicos Sí, Gracias, así Isla. es, así es Sí atendemos a caballeros Pero en realidad, este, por, bueno Por seguridad tanto de ellos como mía eh, atiendo a lo que vienen siendo los hermanos los primos, de ya tíos, esposos de, de las personas que ya conozco exacto. Bueno, y aparte es que los chicos no son tan tan dedicados pues o, o, o tan, no tan dedicados tan delicados más bien diría yo no no les interesa tanto como si la ceja está derecha, chueca, con pelos de mazo, ni modo que se depilen el bigote, o sea, eso es complicado pero bueno, de verdad anímense chicos, eh, nosotros tenemos experiencia con ella en depilación en faciales y de verdad es muy muy buena haciendo su trabajo y sobre todo que lo disfruta o sea eso que dice ella porque hemos comentado te acordarás algunas veces donde te digo es que cuando llegas a tu casa ¿Cómo no estás cansada? O sea, es el depilar, eso también cuesta trabajo, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, un bigote que piernas completas o el cuerpo completo, no tengo idea, pero es cansado. Sí, sí, es cansado. La realidad es que te tiene que gustar tu trabajo, eso es eh, creo que lo principal, una. Y dos, eh, pues mira, eh, quizás algo que casi nadie sabe, pero todos los días... Eh, hay, que, hay que pedirle a Dios que bendiga nuestros, nuestros instrumentos de trabajo. Y en mi caso, pues son mis brazos, son mis manos, es la espalda, las piernas. Todo tu cuerpo, tus ojos. Los ojos. Y, y la verdad es que el milagro sucede. Y sí, Él lo hace. Sí, porque... Bueno, ya no das masajes. Ahorita lo vamos a platicar más sí. adelante, pero... ¡Ay, no! ¡Qué pesado! De verdad que qué pesado. Y luego armar camilla, quitar camilla, subirla... Sí. Porque ahorita eso nos va a platicar después. Esa es otra parte de su trabajo, chicas. De repente, nosotras decimos... ¡Ay, no! Es que... ¿Hasta dónde tengo que ir? ¡Ay, no! O sea, lo voy a pensar. ¡Ay, no! Me queda súper lejos. Bueno, pues, Oli nos dé esa facilidad. Pero antes de que ella nos platique, yo quiero que el maestro nos diga... A ver, maestro, ¿sí es la cosmetología una ciencia? De hecho, sí, mira, lo que pasa es que para mí la cometología, para ser más enfático, tiene que ver más allá de la belleza, porque tu contacto con, con el mundo viene siendo tu, tu, tu sistema de la piel. Sí, Capta el frío, el calor y reacciona. En una, cuando vivimos en, en una ciudad como Guadalajara, que es una ciudad súper contaminada, yo lo veo como un sistema de prevención. ¿A qué me refiero? Principalmente la cara eh, cuando en, en una ciudad está llena de contaminantes, o sea, en el medio ambiente hay esfícales, eh, botando en el ambiente. Entonces generalmente tú, tú andas cubierto de tu cuerpo, pero la piel de la cara, en las manos y el cuello, ¿no? Entonces Ajá. ahí hay un deterioro. Incluso se bloquean los poros de la piel y no respiran y te puede generar problemas, patologías, como ni te imaginas, y la ¿eh? ¿Qué? Pues todo eso que, toda claro. esa contaminación, más claro. eso que nos estás diciendo. Exactamente, entonces, y sí si es importante, yo lo veo así, promocionar esto como una, como una especie de, de, de, de paliativos preventivos, o sea, de prevención, porque si no tienes los poros tapados, pues, si los tienes tapados, la piel no respira, claro. ¿y qué te puede generar? Puede llegar hasta un cáncer. Claro, sí, definitivamente. me explico, entonces, si ¿sí tiene que ver con la belleza, sí. Pero también tiene que ver con esa parte que a veces necesitamos analizarlos para darnos cuenta. Porque nuestro, nuestro contacto con el mundo es la piel. Sí. Sientes si está haciendo frío, si está haciendo calor. ¿Te fijas cuando, cuando está haciendo frío comienzas a temblar? Hasta los dientes castañan. Y tu piel se pone uh -huh. chiquita, Porque la piel eso. es... ¿Y sabes por qué tiemblas? Porque tu cuerpo quiere generar calor. Se Exacto. comienza a mover ya sé, por eso dice mi mamá, ponte a barrer y se te quita el frío. Exactamente, entonces <risa> así Muy buena es, terapia. Sí, dice mi mamá. Entonces, eso de la cosmetología que viene de la ciencia, porque viene siendo el órgano y viene siendo un sistema del, del cuerpo humano que es el sistema tegumentario, así se le conoce. Ajá. El tegumento es, es el órgano que cubre las, la, todo el organismo de un ser vivo, pues en este caso de los animales, pero también de las plantas. Se llama tegumento Entonces, en el estudio del cuerpo humano en la medicina, se le conoce como el sistema tegumentario, que tiene, va emparejado también con, con las dermatólogas y la cometología. Uh -huh. Pero la, dermato, la, la dermatología, el dermatólogo, ya se va a cuestiones más, más patológicas. Así es. ¿Sí me y, ah, okay. y, y, y, y lo que hace Oli, a mí se me hace interesantísimo porque, bueno, también se agradece porque deja bellas a las chicas, <risa> los hombres somos un poco más reticentes porque somos más burritos, pero, pero sí reconozco. Bueno, algunos, <risa> algunos, <risa> algunos sí. Algunos. Pero sí reconozco que, y estoy seguro que tiene que ver con un, un sistema de prevención, sí para evitar lesiones, es porque no sé. Porque puede llevar hasta un, un cáncer, ¿o no es así? Sí, así es, definitivo. Ahora, el hecho eh, también de... Son hábitos, hay que, hay que cuidarlos, hay sí. que mantenernos. No todo, nos, no todo es cirugía estética. O sea, a, ahorita eh, a las personas les cuesta trabajo Trabajar, porque hay que trabajar en el cuerpo, hay que trabajar en la piel, ¿sí? hay que trabajar en, en, en, en los cuidados, o sea, y, y no todo es ver una respuesta fácil, ¿no? No todo es entrar a cirugía, no todo, no, o sea, en realidad, eh, creo yo que aún cuando, cuando tú logras hacer, eh, hacerte alguna cirugía, si tú no sabes mantenerla, Exacto. Hay retroceso. Ya Hay nos retroceso. ha tocado a nosotros conocer algunos casos donde lo ve, ves a la persona con el paso de los años y dices, ¡Ah, oh, caramba! ¿Pues qué no se había operado? Sí, y, así y, es. Y no funciona. Pero bueno, vamos a dejar la plática ahí porque está bastante buena. Pero vamos a poner nuestra primera canción del día que va a ser para chiquear a, a la invitada. Esta canción la seleccionó ella. Se llama Yo no sé mañana... Y la canta Luis Enrique, es una salsita así rica, así que vamos a escucharla chicos, disfrútenla y mándenos saludos, regresando les vamos a decir cómo se van, cuáles van a ser los premios y cómo se lo van a llevar, sale por favor. Chicos, regresamos y vamos a regañar a Ixba. Yo le pedí una canción y me puso otra, le pedí la del principio y me puso la del final, como ahí que... Pero ya dijimos, estamos jugando, Ixba, no pasa nada, para el siguiente la tizana es gratis. No, no se crean, chicos, estudiamos, estudiamos. Escuchamos a Joe Arroyo con la canción que se llama Negra Piel Morena. Es una salsita muy clásica, ya tiene muchos años, pero ustedes saben que el señor Joe Arroyo es... Tremendo y, y es de buena música, sí. Oigan, muchísimos saludos a, a todos los que nos están escuchando. Eh, ahorita se comunicó, bueno, entre algunos que se han comunicado es Ale. Eh, dice que muy interesante el programa y que es verdad que algunos hombres no se preocupan por su apariencia y que las mujeres la mayoría sí. Sí es cierto, aunque bueno, ya ahorita creo que podemos entrar en un poco de discusión porque... Eh, yo siempre cuando veo a Oli luego le digo, oye, es que hay unos chicos que tienen la ceja más depilada que la mía, más definida que la mía, o sea, yo me olvido 8 o 10 días de mi ceja y ellos jamás, o sea, siempre la traen súper delineada, ¿no? Pero bueno ese es otro tema, Marianita dice que también está muy bueno el programa Lupita Castellanos dice que también está muy bueno el programa y que ahí están escuchando eh, Gaby, obvio, yo sabía que Gaby, la hermana de Oli, iba a estar ahí pendiente. Gracias, Gaby, por los saludos y espero que cada martes nos estés escuchando, Oli. Tú, Gaby, ¿eh? No nada más ahora, por favor. Oigan, pues vamos a mencionar los premios que nos trajo la invitada. La verdad es que son unos súper premios. Fíjense bien. Uno es depilación de bigote, de ceja y de axila. Váyanse calando, chicos. ¿De qué tienen más? A, a ver cuál les conviene más. Ese es un paquete. El otro paquete es el área de bikini. ¿Qué tal? <risa> ok. Y el tercer paquete son medias piernas. Así que, chicos, vayan poniendo atención. Vamos a regalar los premios conforme la, la invitada Oli nos va a decir... ¿Qué le vamos a regalar a cada persona? Fíjense bien, vamos a soltar la primera pregunta. Ya, a la primera persona que nos mande mensaje, le vamos a decir al aire qué se ganó. Primera pregunta, ¿dónde estudió Oli? El primer mensaje que llegue a mi número de teléfono o al de Oli, porque también sus clientas quizá están escuchando, entonces el primero que llegue, ese se lo va a ganar, ¿de acuerdo? Ok, una cosa, como tú estabas mencionando, maestro, una cosa muy importante es mantener la piel lo más sana posible. Para que respire. Para que respire. Ahorita que estamos utilizando cubrebocas, que traemos, eh, bueno, la gente que está afuera y que... ¡Ah, ya tenemos ganadora! ¡Alto ahí! Ya tenemos ganadora. En el Instituto Madeline Meyer. Así es. Ok, Lupita, <risa> ¡Qué rápida! Ok. Muy atenta. Tú dime, Oli, ¿qué le quieres regalar a ella? Ok. Lupita, ¿te parece que hagamos una depilación de medias piernas? A ver, Lupita, dime, ¿te conviene o no te conviene? Si no, te vamos a dar chance por haber sido la primera. Tú dime, ¿sí o no? Rápido, Lupita. Ok. La mayor parte de personas que está ahorita eh, fuera, que trae cubrebocas y todo esto... Nos estamos quejando, se están quejando porque empiezan a salir erupciones sí. en la piel, tienen más problemas de grasa, porque pues traes ahí todo el tiempo eh, respirando pues tú mismo, que ya no es oxígeno, ya se vuelve contaminante, entonces lo estás respirando todo el tiempo y están surgiendo estos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hablarle a Oli y decirle, tengo un problema? ¡Ah! íbamos a esto, ya sé por qué comenté eso, nada más que ya me dijo, ya me confirmó Lupita, perdón chicos, ya me confirmó Lupita que sí, que está perfecto, que le parecen excelente las medias piernas, así que Lupita, nuestra primera ganadora del día de hoy, muchas felicidades, vamos a traer después una grabación así con, con aplausos o con algo así, <risa> para, para que crean que hay mucha gente. Ok, eh, a eso íbamos. Oli se ha visto en la necesidad, eh, bueno, lo platicamos. Cuando empieza la pandemia, Oli, ¿qué sucedió con tu trabajo? Eh, pues definitivamente hubo todas eh, puras cancelaciones, ¿no? La, la realidad es que teníamos agendado todo Nos lo que... ¿Nos íbamos a ir a la playa? Así es, todo lo que viene siendo antes de Semana Santa, Semana Santa y Pascua. Y literal, literal, todo mundo canceló. Yo me acuerdo, porque para esos entonces, yo te hablé y me dijiste, tengo agenda vacía, tú sí. escoge el día. Entonces, fue cuando comenzamos a ver como la magnitud del problema, ¿no? Cuando dices, así oh, es, es cierto, la gente se empezó a encerrar. Entonces, pues prácticamente nos quedamos sin trabajo, Oli. Sí, así es. ¿Cuánto así tiempo? Es. Yo creo que estuve como mes y medio sin citas. Entonces, la realidad es que... Eh, pues fue problemático. Eh, bueno, bendito sea Dios, eh, él probé, ¿no? Él provee y de una u otra manera se sale. Pero, eh, pues sí, definitivamente no hay entrada de dinero. Eh, los gastos están a la orden del día y eso no se detiene, ¿no? Entonces, eh, pues se, se, a, se empieza a complicar, se empieza a complicar, porque la realidad es que mi trabajo es hago el servicio, Y, y gano por ese servicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no sales... Exacto, al no haber servicio, pues no hay dinero, no hay ganancia. ¿Te decían algo las clientas? O sea, ¿tú preguntabas por qué o, o simplemente aceptabas el pues sí ya sé por qué? O, eh, pre o preguntaste. No, eh, la realidad es que la mayoría de mis clientas, todas, todas son muy lindas y, y bueno, se disculpaban, ¿no? O sea, hasta discúlpame, Oli, pero te tengo que cancelar porque pues no voy a ir a la playa, no podemos salir. Y, y pues la, la realidad es que eh, pues al estar encerrados... Todo mundo, todo mundo se dejó sus vellos. Sus sí. espinillas y. O sea, ya ¿para eso, eso paró. También si paró estar aquí. Sí. Así es, también, también paró. Pero mira, bendito sea Dios, eh, después de ese mes y medio, poco a poco se fue reactivando el trabajo. La gente eh, empezó a pues a convivir con este virus, a aceptar que va a estar entre nosotros y, y bueno, eh, a cuidarse, a tener eh, pues prevención, mayores cuidados y empezar a, a, a eh, pues la vida sigue, ¿no? O sea, eh, darse cuenta que había que continuar y, y bueno, pues el trabajo empezó a surgir poco a poco. Poco a poco empezó a surgir y el día de hoy, bendito sea Dios, ahí estamos ya. Fíjense chicos, si ustedes quieren eh, tener los servicios de Oli, ella, ella va a tu casa, es, es otra de las cosas que ahorita nos va a platicar, ella va a tu casa, ella carga todo lo que necesita, no te pide más que un enchufe, un contacto es todo lo que ella necesita, pero no te pide ni una ollita, ni una sí, nada, nada, nada, ella, ella lleva todo lo que requiere, y si tú le dices, Oli, tengo un tapete donde necesito que te limpies los pies, eh, necesito que te laves las manos, quédate tu cubrebocas, lo que tú le pidas a ella, lo que tú tengas en tu casa, como norma. norma de de higiene para este tiempo del COVID, ella, ella lo cumple, ella lo hace, ¿por qué? Porque entiende perfecto, pues que cada quien tenemos nuestras ideas, ¿no? Y, y nos cuidamos, ¿de acuerdo? a como nosotros creemos que es lo, lo mejor, ¿no? Eh, ya me tocó verla, que, que ella echa un spray, ahorita nos vas a decir qué es, pero a la camilla, a las cosas, a su bata, ella se echa, o sea, real, realmente se está protegiendo. Bueno, oye, de veras, no sé si esto es para protegerse del virus o para protegerse de la mala vibra, pero, pero es para algo así, ¿no? Sí, ¿Qué así es, Oli? Platícanos. Bueno, mira, es un... Sanitizador. Uh -huh. Este, eh, mira, algo que tú comentaste es muy cierto. Eh, tenemos que irnos adaptando y efectivamente cada familia, eh, estableció sus propias, sus propias reglas, sus uh -huh. propias normas, ¿no? Y, y bueno, eh, en este caso yo tuve que adaptarme a cada familia. Y independientemente a eso, una vez que yo monto todo mi equipo, uh -huh. una vez que ya está todo listo para empezar, eh, utilizamos el, el sanitizador, que en realidad es, es, es antivirucida, eh, viene siendo eh, para bacterias también, Y, y, bueno, la realidad es que hay que trabajar en un área lo más limpio que se pueda, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, eh, eso ha ayudado. Yo me pregunto porque porque bueno, eh, voy a diferentes eh, domicilios y la realidad es que siento yo que, que al prevenir se ayudan ellos, pero, pero yo igual, o sea... Eh, claro. No, ¿Cómo te diré? Esto me permite, pues, poder seguir trabajando, ¿no? Sí, porque te mueves de una casa a otra casa porque me muevo y de a una otra casa, casa Y ¿no? así regresar a casa, ¿no? Entonces, la realidad es que es, que es, es adaptarse, ¿no? Así como hay casas en donde, bueno pongo mis, mis zapatos en, en el tapete, que ya todos conocemos, uh -huh. eh, con, este, con esta loción desinfectante, pues igual me bañaron del iSol en otros lados, en otros utilizo pantuflitas y dejo ¿Ah, sí? mis tenis afuera, y así poco a poco, ¿no? Poco ¡Ay, a poco. qué emoción! O sea, ya te tienen tus pantuflas en ya, la casa. O sea, en cada, en cada, Ay, en cada lugar <risas> es diferente. Y, y bueno, quisiera hacer como una pequeña pausa, porque claro. es cierto, ahorita ¿Es tu programa, Oli? Mi, mi teléfono sonó, Y quiero mandarle un saludo a Adriana. Eh, tienes toda la razón, tú nunca paraste, nunca, nunca paraste. Tengo una de mis clientas que la verdad tengo ya algún tiempo con ella y, y yo le agradezco mucho. Y ella lo sabe que también siempre me ha dado trabajo. Ah, qué bueno. Es que hay que ayudarnos, chicos. Fíjense que a, a mí sí me sucedió que, eh, no recuerdo el mes, pero es, es que se está descargando, es Ese es el ruido que se está descargando. Eh... De repente, eh, pues tenía, ya llegaba mi fecha de, de, sí. de depilación y pues lo, lo pensamos demasiado porque ustedes saben, tenemos una nieta y mi mamá es una persona eh, de más de, no te preocupes, de más de 80 años. Entonces ya saben, ¿no? Que te bombardea toda la publicidad en que te tienes que cuidar y todo. Y pues le dije a Beto, ¿sabes qué? Me rompe el corazón de tener que decirle a Oli que no, pero necesitamos cuidarme o necesito cuidarme yo de no traer otras personas, aunque sabes que se están cuidando, pero como dije antes, o sea, cada uno nos cuidamos conforme a lo que nosotros creemos que era lo mejor, ¿no? Entonces, en ese momento para mí la mejor decisión fue decirle a Oli, Oli, no te voy a ver, me da muchísima pena, me voy a quedar peluda, Pero no te, no te voy a ver porque necesito saber cómo transcurre todo esto, no quiero enfermar a mi mamá y ni a Valentina, ¿no? Entonces, créanme que hasta lloré, Beto les puede decir, me costó muchísimo, sí, sí. a Mariana igual porque también Oli es quien atiende a Mariana y pues nos tuvimos que quedar en la casa y, y dijimos uh -huh. no al menos hasta que todo esto pase y que veamos cómo va transcurriendo no entonces eh, pues bueno ya esas son otras historias donde comete unos ciertos errores y luego se anda arrepintiendo pero ya tuvimos que llamarle a Oli y decirle Oli me quieres atender por favor me quieres todavía y, y bueno las cosas es que así pasa ¿no? nos estamos adaptando, estamos aprendiendo a vivir con esto nuevamente y pues como Dice ella, o sea, te cuidas tú el de la casa, el del servicio, pero también ella tiene que regresar a su casa lo más sano posible, ¿no? Entonces, pues llevar todas estas normas, ¿no? Oigan, pues vamos a, a regalar el segundo paquete. Ay, ah, a ver, tenemos un saludo especial para Oli. Dice, saludos a Oli de sus hijos, hermano y mamá. ¡Ay, qué chiqueada! Qué... ¡Los quiero, los quiero! ¡Hasta se sonrojó, Oli! Ok, vamos a cambiar ahorita que vengamos un poquito la plática, Oli, pero eh, yo quiero regresar. ¿Podemos ir con otra canción, Carlos? La que tú quieras, ya ni me pongo mis moños. No, no te creas. Eh, no, si se puede, la de Yo no sé mañana, pero aguántenme. Vamos a, a lanzar el seg la segunda pregunta, chicas, chicos. Para el regalo. Oli nos mencionó que ella todos los días antes de trabajar hace algo para solicitar que su cuerpo esté funcionando y apto para poder trabajar. Sí, la primera persona que me conteste o le conteste a Oli qué es lo que lo que ella hace todos los días antes de trabajar se va a ganar el premio. Y mientras vamos a escuchar, a ver si sale ahora sí, yo no sé mañana. Por favor, chicos, por favor. Gracias, Carlos. No sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé, no sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana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 Maak is. Que chicos, pues regresamos y que si sí tuvimos ganadora, ya tenemos dos premios dados. Felicidades Adriana que se llevó el premio de área de bikini. Una de las más dolorosas, creo yo, pero bueno, es que hay que ir a la playa o a las clases de natación, todos bonitos. Igual, Oli, ¿podrán poner fecha para el regalo o, o les vas a dar una vigencia? Eh, bueno, puede ser to durante todo el mes de agosto, porque hay que dejar crecer el vello, por supuesto. Ah, eso me suena que Adriana se acaba de depilar. <risa> bueno, no vamos a decir los apellidos, chicos, para no meter en conflicto a, a nadie, nadie, ¿ok? Oye, Oli, pues yo, yo quería que nos... Eh, bueno, yo quiero, no quería, quiero que nos platiques eh, del tiempo que tienes ya bailando con nosotros... Estaba hablando el, el maestro de lo importante que es tener una piel saludable, eh, una, una piel que, que atraiga lo mejor de las vibras que están siempre alrededor de nosotros, eh, pero digamos que si lo combinamos, una buena limpieza facial, vamos a decir. Y eso, aparte de que tú limpias tu piel, esto de como del cepillado en seco y esas cosas. Y aparte, tomas unas clases de baile. ¿Qué tienes por resultado? No, no, pues olvídate. Eh, porque hacemos, o sea, son, son varias cosas en conjunto, ¿no? Pero el hecho de que te sientas bien por dentro y por fuera, pues es, yo creo que de, la, de las mejores combinaciones. Y el baile es eso, ¿no? El baile trabaja todo lo interno, todo lo que, todas esas emociones que están ahí contenidas y, y bueno, es una manera de, también de aflorar, de sacar, ¿no? Eh, eh, bueno, eh, en mi caso, eh, así ha sido. Sí se nota cuando, cuando, en la piel, estamos hablando de la piel, sí se nota en la piel, Cuando estás enojado, cuando traes ahí como guardadas muchas cosas, ¿sí tu piel claro, lo indica? Claro, claro, claro que sí. Y al igual cuando estás feliz, bueno, pues te ves radiante, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivo. Y si, y si haces una actividad que te gusta y hablando del baile, pues por supuesto que también la piel lo va a reflejar, ¿no? Ok, eh, ¿cuál ha sido de tus mejores experiencias bailando? el tiempo que has estado con nosotros, así, hazte así como, como un recuento rápido de los eventos, de las clases, no sé, algún momento que tú recuerdes que, que dices, ay, es, ese me, me hace que quiera seguir, que, que es un bonito recuerdo. Uy, son muchísimas, son muchísimas, pero yo creo que eh, la presentación que tuvimos en la UNIVA, eh, esa presentación... Eh, el trabajo que se realizó detrás, ahora sí que detrás de cámaras, uh -huh. eh, fue algo, fue algo padrísimo, porque la mente tuvo que pues ahí definitivamente entrar en acción, porque a, al aprendernos todos los pasos, eh, lo que fue la convivencia con el grupo, el trabajar en equipo, ustedes que la verdad este tienen ¿Cuántas? una manera de enseñar padrísima. Perdón, ¿cuántas parejas éramos en un IVA? ¿Te acuerdas? Como 12, ¿no? Más o menos Sí, verdad, éramos muchas Bueno, le, les platicamos, cuando bailamos en la univa fue A ver, maestro, díganos, ¿para un congreso de qué? Un congreso internacional de salud mental Sí, ¿verdad? Sí. tenía que ver con medicina Sí, pero el, el baile tiene que ver con la salud mental Hace más o menos como cuántos años Como cinco años, pienso Ay, jole Ahora sí, no, no, no, no lo traigo fresco en la mente Pero sí, sí, ya tiene algunos años Ok, fíjense, ese evento ahorita me, me hizo Oli que me acordaran cuando fuimos a ese evento, eh, pues sí, el maestro y yo sabíamos que era un congreso, eh, sí sabíamos alrededor de cuántas personas iban a caber en el auditorio, pero nos quedamos así, ¿no? Dijo Beto, ¿sabes qué? No hay que decirles, no les damos a mencionar, porque igual si les mencionamos el número de personas que va a dar de público, a alguien le va a temblar las piernitas y se va a poner ahí complicada la cosa. Entonces, eh, íbamos muy guapos ese día, Noli. Así es. Llevábamos así vestido y <risa> maquilladas y todo eso, ¿no? Y los nervios, y los nervios. Ah, no, eso sí, los nervios a flor de piel, ¿no? Pero, a ver, ¿qué, qué sentiste cuando entraste y diste? <risa> ¡Ah! ¿Cuántas personas eran? No, ¿Qué? sí, sí, sí, no, eh, es que la adrenalina estaba, pero yo creo que a flor de piel, a flor de piel. O sea, yo, eh, tienes razón en algo, si simplemente pensar cuánta gente iba a estar, porque estaba el auditorio de la UNIVA lleno. A reventar, sí. Estaba lleno, entonces, eh, yo creo que los nervios nos, nos traicionarían. ¿Y quién no estábamos nerviosos de todos los que estábamos ahí? Oye, porque fuimos un día antes, ¿no? Uno o dos días antes, algo así, fuimos a hacer el último ensayo... Y yo me acuerdo que dijimos, no, ya súper dominado el escenario. Y Beto y yo pensábamos, ni saben cuánta gente va a venir a verlos. Eh, es un video, de hecho, chicos, que tenemos ahí en el canal de YouTube. Eh, lo pueden buscar, está, el canal se llama Anfibios Son. Eh, ahí lo pueden, lo pueden checar. Y, y es, un, es un recuerdo donde lo primero que a mi mente viene es aparte de la presentación, el aplauso de las personas. Íbamos caminando por el escenario para acomodarnos cada sí. pareja en su lugar y, y escuchas los aplausos de las personas y dices, ¡ay! Ajá. Y luego comienza, comenzamos con una bachata. Así es. Comienza la bachata y ¡uy! ¡Madre mía! <risa> Más o menos, ¿cuántas personas eran maestro? Claro, ¿verdad? Personas? Sí, ¿verdad? O sea, era una cosa tremenda. Sí, sí, sí. Porque yo me acuerdo que estaban todas las sillas llenas, Todos los pasillos llenos, el pasillo del centro, gente parada a un lado del escenario. O sea, ha sido de nuestros mejores días. Así es. <risa> en cuestión de público. Así es, ¿no? Pero eh, sí cabe resaltar mucho el trabajo en equipo y lo que ustedes hacen. Porque eso eh, eh, yo creo que no se logra así de fácil, ¿no? O sea, realmente eh, creo que saben conducir, nos saben llevar. Y, y la verdad es que la manera que, que Mercedes y Beto tienen de enseñar, no cualquiera la tiene, eh, en realidad este, dan confianza, eh, te muestran mmm, cómo el cerebro poco a poco va, va eh, pues, haciéndose ¿Cómo te podría decir, Beto? Parte de, no sé, y cómo, cómo se va como reeducando y, y de ahí cómo, va, cómo se, va, se va dando, ¿no? Cómo fluye. Y el trabajo en equipo, la verdad, importantísimo. Todos los compañeros que estuvieron ahí también, o sea, le echaron muchísimas ganas. Maestro, ¿cómo en cuánto tiempo sacamos esa coreografía de la UNIVA? ¿Más o menos te acuerdas? Como unas dos semanas. Como dos semanas. ¿Sí sería, Oli, como dos semanas? Yo creo que sí, sí. porque... Sí, Es lo que te digo, o sea, el cerebro ya al saberse todos los pasos, ya nada más como tú siempre lo dijiste, ya nada más era como reacomodarlos. ¿Qué sigue de qué de uno u otra cosa, no? ¿Qué sigue? Era más bien aprenderse esa secuencia. Sí, fíjate que... que... Recuerdas todos esos ensayos y la verdad es que sí. Eh, yo en, cuando estamos en las clases siempre les digo, ustedes tranquilos chicos, estamos jugando, nadie se estrese. Preocúpense cuando estemos enseñando para una presentación. Ahí sí, la maestra se vuelve seria, regaña y, y bueno, saludos a Juan Carlos si nos está escuchando porque él fue uno de los que estaba ahí ese día y él siempre me ha dicho que parece escuela militarizada. <risa> Pero bueno, es que tenemos que lograr, ¿no? Que se hagan estas cosas y, y la verdad es que sí, el, el trabajo previo, el, ese trabajo en equipo previo es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ya vamos a armar una coreografía, todo se vuelve muy sencillo, ¿por qué? Porque únicamente vas a decir, eh, necesito que hagan un 70 y después un 33 y después montaña, y, entonces ya todos sabemos de lo que estamos hablando, se vuelve sencillo, ¿no? Oli, ¿y tu peor experiencia bailando? Que digas, ¡ay, no! Ese día de verdad no era el mío. ¿Ha habido alguno? Este, bueno, en este momento, así, así, así, no me viene a la mente. Eh, ¿No? ¿Ninguno? No, no, no, no, no me viene. Eh, mira, yo creo que entran muchos factores aquí y, y realmente este, el, que, el, que se, el que hayamos logrado ese equipo... Eh, pues yo creo que a final de cuentas todo fue muy bueno. Cuando estuvimos con Cari en la escuela también. Sí. O con sea, la yo creo Karina. que los padres de familia no se imaginaban realmente lo que iban a ver ese día. Ni que la maestra bailaba de esa Ni forma. Ni que la maestra de sus ¿Ella hijos tan bailaba calladita? de esa manera también. <risas> sí. Entonces, eh, pues eh, en realidad es, eh, eh, yo creo que es el... El, el trabajar en equipo, ¿no? Y, y bueno, pues saludos a todos los compañeros, a todos, a todos en especial. ¿Más de alguno nos va a estar escuchando? Yo creo que sí. Luis yo creo nos que está que sí. escuchando. Eh, Marianita nos está escuchando, ya estaba ahí. Óscar, sí, Oscar? Oscar también bailó ese día. Ah, saludos a Oscar, saludos a Valentina, aunque Valentina me pidió que no le mandara saludos. Pero no importa, soy la abuela y le puedo mandar saludos. Eh. ¿Qué más? Pues, fíjense, chicos, lo importante que es tener una piel sana, limpiarla todos los días, importante. Ahorita, antes de, de irnos ya al, al final de despedirnos, la, la última vez de despedirnos, Oli nos va a dar por ahí algunos, unos dos tips que nos puedas dar, Oli, para ayudar a nuestra piel eh, todos los días después de salir, a, probablemente quien esté saliendo ahorita que andas en la calle… O algún cuidado en especial que digas, no, es que esto lo tienes que hacer antes de irte a dormir. Ahorita antes de, de irnos ahí, vele pensando a ver qué, qué nos recomiendas. Maestro, sí, claro. ¿algo más que guste usted platicarnos? No, pues Estamos platicando muy a gusto. Ahora he estado muy calladita. Sí, pues la verdad es que sí. Eh, nos gusta que estés como invitada, Oli. Nos decía Oli que estaba muy nerviosa en la mañana que, que le pasé la, la ubicación aquí de la cabina. Le digo, ¿estás nerviosa? No, pero ya me puse nerviosa. Eso, eso es emocionante. Fíjense que es un reto. Cuando nos sentábamos aquí con el maestro, eh, le estábamos diciendo que es parte de un reto, ¿no? Eh, de repente parece muy fácil el venir ante un micrófono y hablar, pero no es tan sencillo. O sea, na aparentemente nadie te está viendo. Somos muy pocas personas dentro de la cabina, pero... El, el pensar si lo dijiste bien, si no lo dijiste bien, si se escucha, no se escucha, dan nervios, ¿no? Sí, definitivo. Que las ideas, o sea, o que lo que quieres expresar, pues no, no, no se tergiversen, ¿no? Exacto. Esa es una realidad. Pero el maestro Beto tiene razón en una cosa, y es que qué increíble cómo te relajas, o sea, cómo empezar a hablar. Eh, empezar a expresar, empezar a decir lo que te gusta, a hablar de, de, de tu trabajo, ¿no? Y, y, y de todo lo que haces, pues la verdad es que fluye. Eso es lo que siento yo ya ahorita, ¿no? Que esto fluye, ¿no? Va, que si nos va. dan otras dos horas, Perfecto. como si nada. <risa> Oye, Oli, y hablando de tu trabajo, tu mejor experiencia en el trabajo, ¿qué es lo mejor que te ha pasado No sé, algún cliente que dices, no, quedé increíblemente bien, le ayudé. Ay, ¿sabes qué? Ya me acordé, te voy a ayudar. La vez que tuviste una chica que creo que se iba a casar o algo así y, y que tuviste que ayudarle porque su piel, no sé si se quemó, o se... Una chica, ¿te acuerdas? A ver, mi mente está trabajando, eh, mi mente está trabajando. No recuerdo cuánto pero... hace, pero yo recuerdo que la depilaste y me parece que tú no haces. Tú aclaras que las depilaciones, por ejemplo, para bodas o para salir, no se pueden hacer en la misma semana donde va a ser el evento, ¿no? Así Sino es. que tiene que ser antes para ver cómo va a reaccionar la piel y todo esto. Sí. Si son clientes nuevos que no conoces, ¿no? Si son clientes nuevos. Y sí. yo recuerdo que me comentaste hace como un año que una chica la depilaste, me parece que ese fin de semana se casaba y que al día siguiente te llamó donde su piel estaba, creo que le depilaste los brazos o algo así, y su piel se puso roja, no recuerdo. Pero bueno, la situación fue que Teoli que le, le compuso el asunto... Eh, Con papaya, platícanos para qué sirve la papaya ah, Sí, claro que sí Bueno, la papaya es regenerativa Lo que viene siendo la cáscara de la papaya Entonces cuando hacemos una depilación Y la piel queda más irritada de lo normal Yo siempre la recomiendo eh, Sobre todo cuando se viene un poquito más de célula muerta uh -huh. ¿no? Entonces aplicamos la papaya Y la papaya regenera ese, regenera ese tejido Y la cascarita, más bien dicho Y, y bueno, ha, ha, he tenido buenos resultados haciendo esa práctica, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que yo era una chica, si sí, mi mente está bien, muy blanca. Y me parece que sí le depilaste los brazos y te marca muy preocupada porque había amanecido toda roja y un poco inflamada. Y tú le dijiste, tranquila, ve a la cocina, tiene que haber una papaya y si no, pide que te la vayan a comprar, métela al refrigerador me parece que se puso así como las sí. vendas sí se envuelve, se envuelve con con la papaya y asunto solucionado fue una novia hermosa y bueno <risa> nadie que de hecho platicábamos en ese entonces Que probablemente no te volviera a llamar, pero sí, sí, sí hubo después sí, ya un sí, seguimiento sí, hubo, con exacto, ella. Exacto, sí. Y bueno, eh, efectivamente, como dices tú, eh, pues a mi mente vienen muchísimas, muchísimas caras, eh, pero yo creo que resumiendo todo eso, eh, pues es la satisfacción del cliente, ¿no? Es ver que el cliente está contento con tu trabajo, con lo que tú hiciste y eso, pues se regresa definitivo. Eh, se vuelve también mi satisfacción, ¿no? Sí. Fíjense, chicos, ya, ya casi nos vamos, pero platícanos, Oli, o sea, tú más o menos a qué área vas. Decíamos que tú vas a la casa, nos haces la vida sencilla, donde nosotras no nos tenemos que trasladar, eh, sino que tú nos haces ese, ese favor de ir hasta nuestra casa o hasta donde nosotros te, te pidamos el servicio. Claro, chicos, tampoco va a ir hasta... El salto. No, no, no. O sea, cosas que sean de acuerdo a, a, a los tiempos, ¿no? Que te puedes mover. Más o menos, ¿qué áreas manejas, Soli? Eh, pues, mira, eh, manejamos todo lo que viene siendo eh, el, por el lado sur. Bueno, todo lo que es centro, ¿no? Y, uh -huh. y de ahí, bueno, si vamos a, hacia el lado sur, eh, me muevo hasta lo que viene siendo Plaza Saulet. Uh -huh. Más o menos, todo lo que es este... Eh, Villas California, Casa Fuerte, si nos vamos hacia, hacia el otro lado, pues he eh, llegado hasta Tezistán, eh, literal lo que viene siendo Santa Margarita, Aviación, eh, en realidad este, sí es un poquito extenso, sí es un poquito extenso, pero eh, en su mayoría pues se concentra en lo que viene siendo el centro, ¿no? en las colonias, en lo que viene siendo Jardines del Sur, Jardines de la Cruz, Residencial Victoria… Todo lo que viene siendo eh, para acá, para Ciudadela, eh, pues literal hacia acá, hacia lo que es Enrique Díaz de León, eh, pues federalismo. Eh, si nos vamos a, a todo lo que viene siendo Avenida de los Maestros, o sea, en realidad es, es extensa, la zona es extensa. Lo que, y esto es debido a, eh, definitivamente, a, a que, bueno, trabajo por recomendación. Uh -huh. Entonces, Eso es eh, importante saberlo. Sí, eh, al trabajar por recomendación, pues definitivo, la persona a la que tú atiendes, eh, pues puede tener una amistad en X o Y lugar, ¿no? Entonces, eh, nunca digo no a una recomendación, al contrario, se agradece y bueno, pues eso implica que me tengo que mover a, a ese lugar. ¿Y en, en qué teléfono te encontramos, Oli? Eh, bueno, tienen eh, el teléfono es el 333-441-4298 y, y bueno... ¿Tus redes sociales? Estoy en Facebook eh, y estoy en Instagram también. Así es que lo que se ¿Cómo apareces les en Facebook? En Facebook aparecemos como Olifaciales y Depilaciones. En Instagram igual, Olifaciales y Depilaciones. Para que le den ahí, chicos, un me gusta a su página y la sigan en Instagram. De repente, bueno, ahorita las cosas son diferentes, pero en tiempos normales pone promociones, que para el día de la mamá, que para el día del papá y cosas así, o que te vas a ir a la playa, ahí ella suele hacer esas cosas. Ahorita, bueno, comprendemos que la situación no está también para estar dando... Eh, pues, tantas rebajas, ni eso, lo que queremos es trabajar, ¿no? Entonces, pero síganla ahí, de verdad, yo se la recomiendo bastante, creo que hasta podríamos invitarla a otro programa <risa> para que nos siga platicando ya, o más en específico, un, un área determinada o un tratamiento, ¿no? Pero bueno, maestro… Nada no más despidas entonces, hoy casi no hablo. No, pero estaba muy interesante <risa> No me dejaron, ¿qué dice? No me dejaron, bueno, pero es que era un programa de chicas. Era como plática de chicas. <risa> sí. Pero estaba muy interesante y yo muy atento. Y muchísimas gracias y... Pues gracias. <risa> <risa> ya sé, el maestro se le olvidó, pero los esperamos mañana. Haremos todo lo posible por tener eh, clase mañana en... Facebook, ahí nos vemos a partir de las 7.10 aproximadamente, y pues nos vamos a escuchar el siguiente martes, chicos, eh, nos va a quedar pendiente un regalito, pero lo damos el siguiente martes, ¿les parece bien? Sí, ah, sí. <risa> Oli, <risa> ya está la grabación, Oli, muchísimas gracias, porque veniste, ya nos pondremos de acuerdo para, para vernos de nuevo, eh, ya sabes que soy tu fan número uno que si te, siempre te anda dando like ahí en tu trabajo, lo sí, recomiendo ampliamente eh, de repente la gente es difícil que agarre valor y diga, ay sí pero luego ve uno que te sale más caro el, el hacer las cosas equivocadas porque no lo no sabes sí me gustaría que en otra ocasión nos, nos platicaras qué tipo de cera utilizas claro, claro o sea, sí. diferentes cosas ya para que la gente se anime un poco más claro. para, para que conozca más tu trabajo ¿Te parece? Sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y, y bueno, si me lo permiten, ya nada más mandar saludos a toda la familia, eh, se les quiere. Y a tu papá que también está escuchando. Mi papá escuchando. también me está escuchando, ya me escribió Luis que también eh, nos está escuchando. Ah, más le vale que todos Así los es que nos que También saludos. Saludos a todas mis clientes, eh, saben que las aprecio mucho y se les estima. Y gracias, gracias a, a todos por, por escucharnos. Pale, sé que andas por allá, muchísimas gracias también por escucharnos que tengan una bonita noche. Y pues chicos, nos vamos a ir entonces con la última canción del día. Eh, la canta Roberto Torres se llama Caballo Viejo. Ya no regresamos, lo prometemos. Nos escuchamos el siguiente martes. Gracias por prestarnos sus oídos. Los queremos mucho. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauca rebeldece y el guamachito florece y las soga se revienta, caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta. Y no lo vele si a freno, ni lo para un pasar rienda. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios. Ni fecha en el calendario cuando las canas se juntan, caballo le dan sabana y tiene tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tienen parrascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad